tem samba de frevo, samba moderno e o samba quadrado Canta se ao frevo o coco mais de jibáio mas não cante essa voz bonita porque ela está com o marido do lado canta canta minha gente tristeza bueno con una Montevideo soleada con ya alta temperatura estamos recibiendo a nuestro compañero Plinio de Arruda Sampaio Junior, que hay que a veces nos olvidamos de mencionar, que eh, también Plinio está en el portal Contrapoder de sí, Brasil, señora. que recomendamos a, a la audiencia de la radio ingresar, eh, leer los materiales, los artículos de análisis, de opinión que tienen, en varios idiomas además, y realidades eh, también más allá de Brasil. ¿Cómo estás, Plinio? Buen día. Buen día, Hernán. Buen día, Ángeles. Siempre un gusto hablar con Radio Centenario. Aprovecho para hacer un poquito de propaganda del contrapoder. Sí. Nosotros tenemos un boletín semanal y las, las noticias que normalmente comentamos aquí tenemos allá con links para artículos que fundamentan y que discuten con mayor profundidad Exacto. la... la los temas. Contrapoder.net, ¿es no, Plinio? Contrapoder.net. Muy bien, muy bien. Nosotros lo vamos a recordar en las en las redes de la radio también y, y nos parece un esfuerzo muy valioso que, que hacen además en esta batalla tan necesaria desde, desde la comunicación. Bueno, Plinio, nunca falta la, eh, la referencia futbolera antes de ir a los temas que nos... Eh, planteás, porque ayer veíamos los argentinos festejando como que hubieran ganado un segundo campeonato del mundo, más o menos en, en Maracaná, ¿no? Sí, yo creo que la, el confronto brasil Argentina en fútbol, así como con Uruguay, uh -huh. tiene siempre un sabor muy especial para nuestros pueblos, ¿no? Entonces yo creo que es la primera vez que Brasil pierde un juego claro. de eliminatorias en su país, claro, pero... perdió de manera merecida para un equipo que era mejor porque la CBF es una empresa capitalista, corrupta y, y totalmente digamos, piensa nada más en ganar plata. Es la asociación o sea, no de la... fútbol esa CBF. La Confederación, sí. Brasileña. Confederación. Confederación Brasileña de Fútbol. Ahí está. Creció mucho en la dictadura militar, era comandada por un general corrupto, pero hasta el cuello corrupto. <risa> Y, y la verdad es que piensan solamente en ganar plata y no organizan equipo. Y lo que el fútbol muestra, y por eso es tan interesante, es que es un juego colectivo. Si hay buenos jugadores, pero no hay colectivo, no hay juego. Entonces, no, a mí no me importó nada. Yo creo que el público se encantó con, con la selección argentina. Al final gritaba ¡Olé, olé! contra sí. la selección brasileña. Ay, o ay, sea ay. que... El público brasileño en fútbol yo creo que tiene una cierta conciencia de lo que pasa. Y antes, de el partido empezó tarde porque había un lío bárbaro en las tribunas. Incluso en un momento se dijo que los argentinos se fueron al vestuario se y fueron, la policía ¿sí? pegó duro, ¿no? Donde estaba la hinchada argentina. Claro. Ángeles, hicieron muy bien los jugadores argentinos de salir y decir en estas condiciones no claro, jugamos. Claro. Lo que pasó ahí es una vergüenza total Que muestra el total despreparo de la CBF para hacer cualquier cosa que no sea ganar plata con el fútbol brasileño, porque no protegió la hinchada argentina, permitió que se hicieran peleas absolutamente sin sentido alguno y cuando llega la policía que debería resolver el problema ahí sí el problema quedó mucho más grave. porque la policía entró como entra contra el pueblo brasileño, claro, claro. No, porque es una policía militar que tiene internada la idea del enemigo interno, ¿no? no es una policía pública que va a resolver los problemas, pero sí aplastar la gente, entonces golpeó de manera muy fuerte los hinchas argentinos y esto despertó una, re una revuelta muy grande de los jugadores hasta porque muchos de ellos tenían familiares ahí donde la policía Ay. pegaba en mujeres, eh, mayores, niños, una vergüenza total, pero que dio una fotografía de lo que es la policía brasileña. Para la policía, Ángeles, la realidad es que ellos creen que esto es normal. Cuando lo van a reprochar ellos van a decir, pero ¿cuál es el problema? Sí. El problema es que no se puede golpear los argentinos así. más o menos, para hacer una una analogía analogía forzada, lo que pasó ahí en el asesinato en Río de Janeiro, cuando los, los matadores van y matan los médicos. cierto ¿no? Ellos dicen, no, es que aquí no se puede. Esto que ustedes hacen en la periferia no hay problema, pero aquí no se puede. Es lo que pasó ayer. Sí, la policía sí. golpeó en un juego internacional y demostró a todo el mundo lo que es la policía brasileña. Bueno, eh, los temas que teníamos para hoy, eh, Plinio, hay varios temas importantes, pero hay uno que vos planteás primero, que hablas de una doble victoria del ministro de Economía. Eh, contanos de qué se trata, ¿no? Esta, ¿Por qué hay una doble victoria del ministro, se puede decir, del gobierno? ¿No? Del gobierno todo. Sí. Este es un tema de economía, los temas de economía son siempre muy obscuros, pero lo que hay por detrás es muy claro, ¿no? Y como yo sé que hay un interés en, en Uruguay de entender lo que pasa en la economía brasileña, por eso metí este tema. ¿no? El gobierno Lula tomó dos medidas. Uno es, eh, se comprometió con una meta de déficit primario cero, o sea, equilibrio fiscal pre del presupuesto. Y segundo, dijo que va a vetar una ley recién aprobada por el Congreso que da exención fiscal, eh, sobre todo de los encargos de, de, de, de la, del trabajo, a 17 grandes sectores de la economía brasileña. ¿Qué es lo que hay por detrás de esto? ¿No? Por, lo, por detrás de esto hay una cosa que nosotros estamos discutiendo aquí ya algunos, algunos, algún tiempo, que es eh, el brazo de hierro entre el gobierno y la burguesía para uh, ver cuál es el presupuesto del Estado. Entonces Lula para gobernar y cualquier presidente para gobernar necesita más o menos medio por ciento, un y medio por ciento del PIB de presupuesto para hacer los programas, de transferencia de renta a los pobres. Si no, la gente muere en la calle. ¿no? Sí. Esto ya pasaba con Bolsonaro y ahora Lula quiere, digamos, institucionalizar esto. Esto es lo que hay por detrás. Entonces, el gobierno Lula presiona a la burguesía a que apruebe uh, un, una reforma tributaria que tribute en alguna manera el lucro, que en Brasil es isento, nada más Brasil... Y, y Estonia están en esta categoría ¿no? y por otro lado quiere disminuir un poco las exenciones, los subsidios a las grandes empresas. Esto, entonces, esto es lo real, lo que hay por detrás. Es una cosa técnica que parece compleja pero muy importante, porque si el Estado no tiene un mínimo de plata, no tiene cómo hacer políticas sociales y es imposible administrar la barbarie. qué es lo que hace el Estado burgués en este momento. Plinio, eh, otro de los puntos que nos proponías, y estoy mirando la pantalla de Ángeles porque yo tengo he, he perdido los, eh, los mensajes de Plinio, no sé si es el imperialismo o qué, y que nos borró, pero que tiene que ver con una postura de la Fuerza Aérea brasileña, ¿no? que se ha negado a compartir datos sobre vuelos ilegales, nada menos que en, que en el Amazonas. Entonces, este también es un tema que estamos acompañando, ¿no? Uh -huh. La represión de los garimperos, los mineradores en tierras indígenas, los madereros, sí. los que derruban la, la, la, la floresta. Bueno, para esto hay que hacer investigaciones. ¿Cómo la Policía Federal se metió en esto? Y para hacer esta investigación pidió a las Fuerzas Armadas que dieran el mapa de todos los vuelos en la Amazonía. porque las Fuerzas Armadas hacen este monitoramiento de manera muy, muy técnica. ¿no? Esto, compraron equipos de, de, de, de, de vigilancia carísimos, y esto mm. empezó con el gobierno Fernández Enrique Cardoso, so, sobre el pretexto de proteger la Amazonía, combater el, el, el tráfico ilegal, el, todo esto. Bueno, pero las Fuerzas Armadas simplemente dijeron que no, y apoyados en una ley de la dictadura militar, dicen no, no vamos a pasar nada. Lo que es lo mínimo sospecho, ¿no? Porque, ¿cuál es el problema de pasar este mapa? El problema es que va a quedar claro los grandes intereses que están por detrás del garimpo de, los... de las invasiones de la tierra indígena y la complicidad estructural de las fuerzas armadas brasileñas con estos grupos. Entonces, esto es Brasil. Si se empieza a investigar mucho, si se empieza a, a profundizar un poco, rápidamente se llega en la gran burguesía y en la relación promiscua de los militares con la gran burguesía. ¿Quién es, que quien pide esa información de, de esos relevamientos aéreos, Plinio? Es la Policía Federal, claro. ¿no? Es la Policía Federal que, que pide y porque es la que está investigando esto. Uh -huh. ¿Y qué va a pasar con eso, entonces? ¿Supone que va, hay una, un conflicto judicial planteado? Esta es una buena pregunta. Lo que, ¿Qué es lo que está por detrás de esto? ¿no? Uh -huh. Que es una buena pregunta. Está la tutela militar, la incapacidad que tiene el gobierno civil de... subordinar los militares a las leyes, entonces esta es un, una noticia que no fue gran, no grande, gran titulares, claro. pero que salió y, y que genera constrangimiento, pero no se sabe lo que va a pasar, lo más probable es que no pase nada, porque para pasar hay que hacer una pelea política hmm. y Lula gobierna por la línea de menor resistencia, evitando las grandes peleas políticas porque la realidad es que no tiene fuerza para hacerla, aunque quisiera. No sé si quiere, porque él no hace movilizaciones populares. Entonces lo más probable es que esto quede más o menos o una solución burocrática que no sabremos cuál es, o que se meta abajo de la alfombra y que se continúe con lo que se tiene. Y los daños ambientales siguen, mientras tanto... ocurriendo Yo había mirado justo hoy, había visto una información que hablaba de una devastación histórica en el Pantanal por 4.000 incendios récord en lo que va del mes de noviembre, nada más, y muestran las repercusiones, no los animales los que se salvaron, muy lastimados, muy dañados, no se sabe además qué, qué consecuencia va a traer en el futuro. Seguro Ángeles, nosotros aquí estamos viviendo en el mundo una crisis ambiental de gran proporción. Probablemente yo esta es la, la, la digamos la contradicción más grave de todas que estamos viviendo. Y Brasil como es un país continental vive esto de manera muy dramática. Entonces tenemos grandes inundaciones en el sur ahora con mucha gente muriendo, ¿no? Sequía en la Amazonía Eh, fuegos selvajes en Pantanal y calor pero un calor realmente asustador en 15, 17 estados que abarca más o menos más de la mitad de la población brasileña entonces, y este es un tema importante también Ángeles porque esto ha metido la crisis ambiental en la pauta nosotros ya hablamos de eso la semana pasada pero como el calor persistió, lo mete en esto, agenda Sí, está en la agenda entonces este el problema ambiental que es un problema del capitalismo de un modo de vivir y un modo de producir que es un tema que quedaba medio abstracto ahora queda concreto y se popularizó y esto yo creo que es un gran tema que la izquierda tiene que, sí. que agarrar porque cuál es la receta de la burguesía es el ecocapitalismo vamos a destruir el mundo pero despacito Claro, no, nos, tenemos que decir no, no se va a destruir el mundo, tenemos que destruir es el capitalismo y no el mundo, y rapidito es de una manera muy concreta más que se mete este tema porque vos nos, nos decías de los apagones que ha provocado en los barrios de Río de Janeiro eh, obviamente la ola de calor y que esto genera protestas, porque ahí sí la gente ve claramente El problema. En la semana pasada discutimos los apagones de Sao Paulo, sí. por esta empresa, que es una empresa multinacional italiana, Enel se llama. Bueno, es la misma empresa que está en Río, imagínate lo que no ganan de plata. ¿no? Ah. Pero los, las protestas ahora fueron en Río de Janeiro y en los barrios pobres, protestas populares, porque la energía cae, porque ellos... No, no no cuidan de la energía, con el calor intenso aumenta la demanda de energía y el sistema no aguanta porque está muy mal administrado, cae y se demoran días para reponer porque no tienen personal. Entonces viene no solo la la pauta de la crisis ambiental, pero también la pauta de la privatización o el contrario, de la necesidad de la estatización de las industrias en, eh, energéticas y todas las industrias estratégicas se han restringido actividades eh, con esto del calor, Plinio se tomaron por ejemplo en, en Bolivia eh, vimos que cerraron actividades escolares ese tipo de cosas, hubo 13 muertos por deshidratación en Bolivia eh, que está también viviendo oleada de incendios forestales y altas temperaturas mira Es eh, muy muy bien colocado esto, Hernán, porque yo, nosotros estamos viviendo una emergencia ambiental uh -huh. y hay que tener mucha lucidez que esto es grave y que en algunos momentos hay que cancelar todo y si esto da prejuicio al capital, mala suerte la, al capital. Esto no está pasando todavía en Brasil. Vino aquí una, una cantora, Swift, Sí, sí Taylor, Taylor Swift. Taylor Swift, sí. Taylor Swift. Yo soy pésimo, yo sé que. que pa, para saber, estas cantoras más nuevas. Hizo un show. No, nosotros también. <ríe> la sensación térmica llegó sí. a 50 grados. Sí, murió una muchacha. Y resulta que murió una niña porque sí. no permitían que entraran con, con agua. Botellas de agua. Sí. Y vendían el vaso de agua, el vaso de agua. Sí. Con, por 8 reales el vaso. Bueno, resulta que mucha gente quedó deshidratada, muchos fueron ¡Pan! a la enfermería y una de estas niñas murió. Mm. O sea, y, y bueno, y esto acabó generando la, la, la el cancelamiento sí, de una de las presentaciones de que se postergó sí. para el otro día para que se preparara la, el shock para distribuir aguas, mm. para ventilar, porque yo tengo una hija que fue... Contra mi, contra mi voluntad <risa> interna, pero fue una locura total y sobrevivió. Pero ella me dijo que cerraban, que, que, que quedaba un verdadero horno, porque toda la ventilación claro. fue cerrada para que no se pudiera ver el show de afuera. Claro, claro. Todo, que todo por la cosas. plata. Pero como estaba totalmente notado, sí, claro. ¿qué importa que alguien viera por afuera? Claro. Bueno, y tanto no importaba nada. el último show, sacaron todo esto claro. entonces se ventiló un poco se distribuyó agua, se permitió que entraran con agua. Pero como siempre y tuvo y que morir alguien para, el... para que eso cambiara Pero lo correcto Hernán, sería cancelar lo que ¿Sí? tú dijiste, pero aquí no se canceló ni show, imagínate trabajo y escuela, mucho menos Nos decía Mariana, la compañera que está de operadora, que también prohibían los abanicos el ingreso de De abanicos para Para, <risa> para ventilarse también Sí, de eso yo no sabía mm. Pero bueno, porque Tremendo. todavía no logré Hablar con mi hija porque cuando volvió También el bus fue Cancelado, el otro bus Se rompió en la carretera huh. ¿Qué es la fotografía que aparece sí. de esto? Es la fotografía De la decadencia hmm. Esto es lo que la gente tiene que entender Estamos viviendo la barbarie Capitalista y no tenemos por qué Naturalizarla Tenemos que derrotarlo. Bueno, con este último tema parece que fuéramos a echar sal hiciste, sobre la herida. ¿no? Hiciste la introducción. Sí, ¿no? sí, sí. Milley ganó en Argentina. Eh, se pueden hacer consideraciones desde varios lados, pero eh, impacto de ese triunfo de Milley en Brasil. ¿Cómo se mide? Ya Lula anunció que no va a ir no va la... a la asunción de Milley, ¿no? Pero eso es una partecita de la cosa. Sí, bueno, hablando de Barbari vino el representante mor de la barbari Milley, Bolsonaro, Trump, sí. no. Esto es lo que tenemos que entender. En el tiempo de barbari la política también es bárbara. Bueno, y llega Milley, no. Milley ya la primera cosa que hizo es invitar a Bolsonaro a su uh, ceremonia de de asunción. De asumir la, la, Bien, presidencia. la noche de la elección había un hijo de Bolsonaro ahí en el En el búnker de, de Milei, Eduardo. Eso, creo que Eduardo, bien. sí. ¿Cómo fue recibido esto aquí en Brasil? La derecha conmemoró con mucha, de, con mucho entusiasmo, pero la recepción fue de mucha perplejidad y sí. e incertidumbre. Perplejidad porque eh, yo creo que principalmente en el gobierno se imaginaba que massa ganaría. ¿No? Que, le, que esta elección argentina sería más para la elección de do, del 2022 brasileña que la del 2018. Pero resulta que fue muy parecida con la de 2018 brasileña. Una especie de una, un voto bronca, queremos algo nuevo contra el sistema y vamos a. El tipo es medio loco, pero lo vamos a, a probar, ¿No? Yo creo que este fue el sentimiento argentino que predominó. Entonces. Eh, el gobierno quedó muy sorprendido porque estaba seguro que ganaría masa y muy prudente en las respuestas <coughs> perdón entonces la respuesta del gobierno Lula es muy madura no, no hay problemas el tipo no es mi amigo no es un, pro claro. <coughs> un problema personal pero sí un problema político la burguesía brasileña está muy también perpleja, porque parte eh, la, la Argentina es el tercer socio comercial de Brasil, sí. perdón, sí. tercer socio comercial de Brasil, entonces hay muchos ne negocios en esto, hay negocios de las multinacionales, principalmente de la automovilística, que sí. no sabe lo que va a pasar, Y hay negocios del agronegocio y todo tipo de negocio. Uh -huh. Entonces, ahora la gente quiere saber si mi ley es un pragmático o si es en serio. Uh -huh. O si es un, un ultra en serio. Si es un ultra en serio, esto va a provocar mucha confusión aquí para nosotros en América del Sur. A comenzar por el Mercosur, uh -huh. ¿eh? que, que seguro lo va a explotar. Mi ley ya dijo... Y, y después su supuesta ministra de, de Relaciones Exteriores reforzó que ella quiere romper relaciones con Brasil y con China. Exacto. Bueno, yo no sé cuál es el plan exacto de la, de, de mi ley, pero la, la sensación que yo tengo es que si va por ahí no va a durar mucho porque tiene problemas internos, y tiene una problemas estructurales de la posición de Argentina en la división internacional del trabajo y aquí en América del Sur entonces lo que hay en el gobierno brasileño es mucha prudencia para no meter gasolina en el incendio y mucha cautela y yo creo que van a empezar las las presiones reales no del gran capital. Esto es lo que yo creo que el gobierno brasileño va a hacer. Va a movilizar su burguesía para que imponga sus intereses en Argentina. Pero a ver lo que pasa. De cualquier manera, para nosotros, yo creo, nosotros, yo digo, los trabajadores, la izquierda, yo creo que queda un recado. Si nosotros no disputamos el futuro, el, el nuevo, la transformación, La ultraderecha eh, galopa solita en este terreno y va a provocar, digamos, más líos de lo que ya sí. provocó. Mucho costo va a tener esto. Bueno, Plinio, muchas gracias, como siempre, y la semana que viene estamos de nuevo. Estamos de nuevo porque la lucha continúa con nosotros aquí siempre. Fuerte abrazo a todos. Abrazo. A la familia chau. y a los, sí. a los compañeros de Contrapoder también. Abrazo. Fuerte abrazo. Chao, chao.